...tiene algo que decir, Cristian Barrolet, que es el gerente general de SMU, tiene algo que decirnos, yo son los mayoristas unidos. Eh, adelante Cristian con tu despacho el día de hoy. Y en tu programa, y tal como comentamos ayer, eh, la idea era... Eh, contarte que las actividades que hemos tenido en los últimos dos días en la zona Puente Alto, con estas ventas de bodega en nuestros locales de Albi, Mayorista 10, Maxi Ahorro y Vega Mercado, han sido todo un éxito. La verdad que tuvimos una muy fuerte afluencia de clientes con ofertas muy potentes. y la idea también era invitar a todos los eh, escuchas de Puente Alto a que, a que aprovechen las ofertas que hoy día tenemos hasta el día 20 de octubre. Todavía nos quedan 10 días eh, para las ofertas que tenemos con las marcas de CMPC, en los distintos tipos de papel, con Ford, toallas novas, Y también tenemos grandes ofertas con productos de Unilever, donde hay varias marcas que están ahí con muy buenos precios nos quiere decir aquí nuestro gran amigo Cristian Barrolet. A ver, ¿qué más tenemos Cristian? Por ello dejo a todos cordialmente invitados a, a asistir a los Albi, a Mayorista 10, a Vega Mercado y a Maxi Ahorro que están ubicados en Isaguirre, en Conchitoro, en Gabriela para que aprovechen esta importante oferta. Un fuerte abrazo. Ahí está Cristian Barrolet desde algún lugar de la comuna Puente Alto entregándonos su información y apreciación sobre muchas ofertas y promociones para los mayoristas, para los amigos que nos escuchan, los almaceneros de la provincia cordillera. Gracias, Cristian Barrolet.